Acto mental, de experiencia verbal La muerte la espero sin pero, con un lápiz inmortal Esto es personal, ya no se hace porque sí Llego de forma fácil, éxtasis, violando neonazi Así, sin final feliz, como en teleserie El dual interperia se frita y salió de serie Sonamos en estéreo, sin ser histérico Seres histrónicos, no rap icónico, con beat utópico Más esfuerzo en cada verso, más trabajo en cada bajo Liricista 2007, presentando el más abajo Son años de escribir, de luchar, salir a flote No desilusionarse, obligado solo revelar. No lo hago por el ocio ni tampoco por negocio Mi rap es necesario, somos dos venjas, mi socio Atreverse en lo primero, trabajar en lo segundo Tener claro el norte, lo tercero es no perder el rumbo Blog de nota explotar Son líneas, trofá para cada verso, un universo inmenso, tenso, un cuaderno propenso Hace que la tierra se con una sola palabra, que sabrá concepto más abajo, más se caótico, utópico, instrumental de miedo me enredo en su caja y puedo recitar mi credo, es simple, claro, paro dos cabezas con descaro, raro, no hermanos sonamos en plena pista, lo aclaro el irisista desde tiempo viene más que junto unto mi cráneo en un conjunto de cajas a punto, detallar explotar pero mismo se calman, sacan el alma y lo mandan a que de nuevo se nacan. así fue el vinilo, hasta el filo cuando lo abre, sabe, cabe dentro de la aguja truja los lugares, sin clave, su llave su torna, por donde sale, déjate volar, llevar por la mano de DJ Ké, <Síns> ké,